Eh, está Diego, Diego el 10, el, el zorrito. Vos sos Edu Nachman. Bueno, nuestras... no Podés ver Dale. ahora en el YouTube de Radio de la Azotea, Facebook, uh -huh. la otra oreja, donde podés escuchar los programas anteriores. Mail, otra oreja gmail.com. Bien, eh, gracias Lara. Eh, ¿Hay alguien más por ahí? Hola Willow. Hola, eh, nombre y apellido por favor. Gael Natsman Soria. Sí, cómo vas a conocer a tu propio nieto. Sí, claro, claro que te reconocí. Y Lara, alguna aclaración sobre esta, sobre este parentesco. Aclaremos, ríes es tu nieto, pero yo soy tu sobrina nieto día preferida. Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, bueno, gracias, Lara. Eh, ¿Hay un mensaje de Río por ahí? Eh, sí, si sí, no, lo... Hola, abuelo, te quiero mucho. Y bueno, que tengas muchas fuertes en la Mar del Plata de Huerta. Bien, gracias, Río, gracias. Eh, ¿Cómo creció Río, no? Desde, desde el primer eh, saludo hasta el último, ¿no? Bueno, eh, empezamos ahora el programa 573 de La Otra Oreja. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. Y en esta Otra Oreja Argenta vamos a recordar fundamentalmente a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Porque se cumplieron 23 años... ...del asesinato de los dos, de Darío y de Maxi... ...dos jóvenes militantes populares... ...asesinados el 26 de junio del 2002... ...en la estación de trenes de Avellaneda... ...hoy, que se llama la, la estación de Darío y Maxi, ¿no? Bueno, esto fue en el marco de una jornada de protesta... ...convocada por organizaciones de desocupados... Habían apenas pasado seis meses del estallido social del diciembre del 2001. Por esa mañana las columnas partían desde el conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires. Pero el entonces presidente Eduardo Dualde ordenó frenar la movilización con represión. La policía bonaerense utilizó balas de plomo y dejó un saldo de dos muertos y más de 30 personas heridas. Por los asesinatos solo fueron condenados los policías Alfredo Franciotti y Alejandro Acosta. Los responsables políticos siguen impunes. Con bueno, la estación de trenes, rebautizada como ya dijimos, Darío y Maxi, se realizó una jornada cultural. Y hoy, como cada 23, 26 de junio, hoy y siempre las organizaciones populares movilizan para exigir justicia. Alberto Saltillán, el, el padre de Darío, dijo «Yo siempre señalo que la estación Darío de Maxi, de Maxi es un lugar de muerte y resurrección. Acá asesinaron a Darío y a Maxi y cuando venimos estando, estamos pisando la sangre de ellos, que representa todo». Darío decía que él era parte de la sangre de los caídos, de los desaparecidos. Y hoy sentimos eso, que somos la sangre de Darío. Eso decía Alberto, el querido Alberto Santillán. Bueno, Darío Santillán fue asesinado de un escopetazo mientras intentaba socorrer a, a, a Costequi, ¿no? En las imágenes registradas aquel día se lo ve levantando una mano frente a los efectivos, segundos antes de caer. Es importante recordar cómo lo mataron, pero también cómo vivió, dijo Alberto. Darío fue alguien que llegó hasta el extremo de lo que pensaba y creía. Siempre estaba acompañando a sus compañeros cuando estaban mal. Eso lo llevó... a hasta el último instante. Por eso vamos a escuchar ahora un tema muy sentido, ¿no? Junio de Jorge Van der Mole, la interpretación del mismo Van der Mole junto con el querido Rally Barrio Nuevo. Junio, por la otra oreja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 El que tomo la crónica del día Soy uno de los dos que ya partieron Los dos en un montón que resistían en mano en la delgada línea roja Que te me fuiste dos minutos antes Con la indiscreta muerte que en tu boca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 Para que vuelva mi vida enamorada. Y vamos a escuchar ahora Lluvia de Santillanitos, que empieza diciendo, no morirás, nunca morirás aunque te mataron. Dulce perfume serás duende el suburbio, lluvia de santillanitos por la otra oreja. Dicen que allá por el puente se se piquete la dignidad y que por sobre la gente se los vio a Costequi y a Santillán y que por sobre la gente se los vio a Costequi y a Santillán el hambre no tiene tiempo ni necesita mendicidad el pueblo busca en la calle Paz, justicia y igualdad. El pueblo busca en la calle Paz, justicia e igualdad. Un viento de avellaneda los pari insensible a la eternidad. Maxi darios sonidos Que el pueblo humilde no. Max y Darío son hijos que el pueblo humilde no olvidará. Que forjarlos en grito eterno de libertad, no hicieron más que forjarlos en grito eterno de libertad, un viento de abellaneda, los parió insensible a la eternidad, maxi daríos uniscos que el sonidos que el pueblo humilde nunca olvidará Estás escuchando Desde la Otra Oreja Bueno y seguimos homenajeando a Darío y a Maxi asesinados hace unos años, hace 23 años, eh, dos luchadores, dos piqueteros. Bueno, y vamos a, a escuchar a un grupo, eh, Les Nieris, ¿no? eh, que después de dos años de trabajo, eh, hice una versión candombeada del mate y la monchi, se le sumaron al arreglo Nieri con tambores, bajo, flauta, el aporte de Lu Gómez se registró en Rixoma Producciones por, por empuje de Juanba. Bueno, fue filmado en la estación Darío de Maxi y mmm, saludamos por supuesto a Jorgelina, a, Jorge Lina, a um, Calen, Calu, que es cantante y, flau y toca la flauta traversa, y a Jorgelina, que nos hizo el, el enganche con Lesnieris. Y vamos a escuchar un tema maravilloso de Rafael Lamor, Olor a, a Goma Quemada, y, y lo presenta Mateo, que es guitarrista, y coros también de Lesnieris. Olor a Goma Quemada es el primer videoclip de Nieris que sacamos hace tan solo una semanita, en el marco del 25 y 26 de junio, ya que el tema de Rafael Amor fue un himno, fue una canción que acompañó las luchas del movimiento piquetero en la década de los 90 y de los 2000. Eh, es un tema que reversionamos en forma de candombe y fuimos agregándole otros condimentos a una interpretación propia con un estilo propio que es el, el, el estilo de Lesnieris, que es algo un poco más movido y, y directamente también eh, refrescando y, y rescatando eh, el candombe como expresión también de, de las luchas de, del pueblo afro en nuestra América eh, bueno, como dice la, la letra de de Dolorado Maquemada eh, Tienen miedo de que los pueblos tengan memoria. Eh, y bueno, nosotros lo que estamos intentando hacer de nuestro lado es como disputamos un poco la cultura popular como en un contexto donde lo único que vale es el mercado, la plata y la y el salve ese quien pueda en términos individuales. Nosotros como Nieris venimos a, a intentar eh, construir espacios colectivos, hermanamiento a tejer redes para, para apoyarnos para generar apoyo mutuo y también para generar conciencia de lo que estamos viendo como pueblo que es, que es devastador que nos están pasando por arriba y que va a costar muy mucho salir de esto pero bueno, tenemos la creencia de que, que con la cultura popular con la educación pública con la defensa de la salud pública y con, construyendo como decíamos lazos de hermanamiento y solidaridad vamos a salir adelante Así que en el contexto actual donde el gobierno de mi ley avanza, donde se vulneran muchísimos derechos y donde no llegamos a fin de mes, elegimos eh, reinterpretar Olóragamo Quemada como, como, como, un como un canto Nieri, como un canto piquetero para disputar también en el mundo de la cultura y las ideas, y nuestro mundo a partir. que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que bueno, los pibes, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Porque bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que, de lo que puede llegar a ser el libro una cumbia que compuso Joselo hoy cantante y guitarrista de La Granjita Siboney, cuando tocábamos ahí hace un tiempo en Los y la Jara eh, y con Neris decidimos recuperarla No solamente porque entendemos que hay que hacer del arte una herramienta para poder crecer y correr el arte para otra parte, eh, sino también porque el ritmo de cumbia nos, per, nos parece algo hermoso, que nos hermana, que nos hace defender la alegría como trinchera. Y en el proceso de rehacerla en una versión ñeria, ahí se fueron sumando aspectos más andinos, lo mezclamos con una salla, ahí se le fueron sumando los vientos y la realidad es que quedó como un himno ahí bastante combativo entre andino y cumbia que estamos muy contentos y que nos pone muy alegres a la vez recuperar de nuestro arte esta, esta parte de Alegre rebeldía.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 Por aquellos le callé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 thank you Volverse con a con dos palitos el aro la luna al baja desde allá chaquito nadara por el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 No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 Ya sana mira, el un mensaje a los Estados Unidos. si es que este festival Stop the crap,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 Escuchamos ahora a Los Gardelitos. Los Gardelitos, libertad condicionada. Por la otra oreja. La policía te espera en una esquina cualquiera. No puedo ir a bailar, no puedo decir ni a cagar. Se te me está mequilando, se te me está sospechando.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 Le brinda, pero saquea y saquea, la va dejando finita, receta y llena de pena, pero saquea y saquea, la va dejando finita, receta y llena de pena, las avionetas volando.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 Le puso cerco a la muerte Hasta siempre Hasta la victoria siempre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 Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo salga Clara se despierta para verte, y como dice.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 Dacă Vamos adelante Como junto a ti seguimos Y con fiel te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante de aquí, se queda la clara, la intrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. este programa. Nos escuchamos en el Facebook o hasta la próxima semana. La otra oreja.